Y estamos en comunicación telefónica con Maritza eh, Quispe y es abogada del área de Pueblos Indígenas y indígena derecho Constitucional del IDL, el Instituto de Ofensa Legal, que acaba de participar como abogada en una audiencia el día de ayer en la región Apurímac sobre un pedido muy concreto para levantar el estado de emergencia en Cotabambas y Maras en Apurímac y Capcomarca en el Cusco. Eh, doctora Maritza Quispe, gusto saludarla. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer, y buenos días a todos tus radio oyentes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, concretamente, ¿qué cosa es lo que se ha producido en esta región que ha ameritado que se interponga una acción legal que ayer ha tenido una audiencia en la que usted ha participado? Sí, Glatzer, efectivamente, frente a la emisión de estos decretos supremos que declaran en estado de emergencia, no solo el distrito de Chalhuahuacho, sino además otras localidades que forman parte del corredor minero, el 23 de octubre del año pasado, eh, organizaciones sociales del distrito de Chalhuahuacho, como el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de, de este distrito, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal, Presentamos una demanda constitucional de habeas corpus restringido e innovativo contra la violación de derechos que surgió justamente como consecuencia de la emisión del Decreto Supremo 101/2017 firmado por la PCM que declara la prórroga del estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho, ¿no? Uh -huh. Es Nos, nos parece una, una medida realmente inconstitucional porque eh, en la zona donde se declara en estado de emergencia no existe o no existió un hecho habilitante, es decir, no existió perturbación de la paz social, del orden interno o de catástrofe o de graves circunstancias que pongan en peligro la vida de la nación conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución, motivo por el cual es que las organizaciones del distrito de Chalhuahuacho interponen esa demanda constitucional de avias corpus. Pero además, porque este decreto supremo violó los derechos fundamentales a la libertad de reunión y de tránsito de la población de Chalhuahuacho. Ahora, eh, doctora eh, Maritza Quispe, quería preguntarle porque cuando se declara un estado de emergencia algo hay que argumentar, es decir, no se puede simplemente declarar. Si es que no había elementos que eh, se establecen como requisitos para declarar un estado de emergencia, ¿qué se argumentó ahí para poder, digamos, tomar esa decisión? Mira, en realidad lo que hace... Es, es preciso entender hacer, que no basta la simple invocación a la afectación del orden público para restringir derechos. ¿no? En este caso debe de probarse en qué caso concreto y en qué medida se pone en peligro el orden público. Ahora, eh, el, el, la PCM se basa en ciertos informes emitidos por la Policía Nacional indicando de que se va a realizar algún tipo de movilización, se va a realizar un, una, una protesta social en contra de la actividad minera, motivo por el cual es que ellos, teniendo en cuenta, en base a esos informes emitidos por la policía, es que decretan estos estados de emergencia. Increíble, es decir, o sea, esto es lo que se llama pues estos este, decretos de emergencia preventivos. Eh, preventivos, ¿no? Inventivos, es decir, en el sentido de que eh, va a haber una marcha, entonces, para que no tengamos problema de la marcha, estado de emergencia. Eso no puede ser, porque el estado de emergencia es justamente eso, es una declaratoria cuando se justifique y no haya otra posibilidad de poder controlar algo que, inclusive, ellos pueden estar intuyendo, puede tener algunos problemas. Pero, ¿qué cosa es lo que se ha presentado ayer? Ayer ha habido una audiencia, ustedes han planteado este argumento que es inconstitucional, ¿Esto ha sido ante quién? ¿Ante la sala ya? Sí, mira, Glaser, ayer se llevó a cabo la audiencia de vista, se llevó a cabo en la sala de apelaciones del nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de, de Abancay, nosotros sustentamos el porqué eh, la emisión de ese decreto supremo que prorroga los estados de emergencia en el distrito de Chalhuahuacho y ahora con el, con el último decreto supremo que prorroga el, el estado de emergencia en todas las localidades que comprenden el corredor minero, es inconstitucional. Entonces, es más, Glatzer, el propio juez de Cotabambas, en su sentencia de primera instancia, reconoció que el decreto de estado de emergencia que fue emitida en el distrito de Chalhuahuacho, fue dado sin acreditar un hecho habilitante. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que la falta de este requisito pues ha generado, en este caso, una violación de derechos de la población de Chalhuahuacho. De acuerdo, solamente para terminar y graficar plenamente la gravedad de un hecho de esta naturaleza, eh, en el momento en el que se determina el, o se declara el estado de emergencia, digamos, argumentando de que eh, se justificaba, ¿no es cierto?, pero que eso, como usted dice, se tiene que probar y no solo eh, decir... ¿Qué eventos previos a esos habían dado, a, habían ocurrido en la zona para dar cuenta de que esta, esta zona estaba convulsionada? ¿Había en ese tiempo previo, ha habido algunos incidentes que digan, oye, sí, mira, hay que tomar una medida de esa naturaleza porque mira la cantidad de eventos que hay y que pueden poner en riesgo la seguridad? Mira, Glatzer, si bien es cierto, en febrero del año 2016 hubo un, un conflicto social, pero se dio en el distrito de Mara, un distrito diferente al distrito de Chaguaguacho, en el cual actualmente se encuentra en estado de emergencia. Entonces, en base a esos antecedentes, es que la Policía Nacional del Perú emite un informe y lo remite a la PSM a fin de que puedan emitirse estos decretos supremos. Pero además, Glatzer, esto es, es inconstitucional, ¿por qué?, Porque una Policía Nacional, costado por, por la empresa minera, porque existen convenios firmados entre la empresa minera Las Bambas y la Policía Nacional, que emite un informe para resguardar justamente la actividad minera en la zona, uh -huh. creemos que es discriminatorio. ¿Por qué? Porque está eh, prestando mayor seguridad a la empresa cuando la función de la policía en realidad es prestar... Seguridad a la población que vive en el distrito de Chalhuahuacho, que actualmente está con estos estados de emergencia. ¿no? De acuerdo, que nos lleva a otro tema que también está siendo cuestionado, y ojalá se resuelva pronto, y es la privatización de la seguridad a favor de determinadas empresas, que yo considero tienen que ser, por cierto, resguardadas como cualquier actividad productiva o lo que fuera en nuestro país, pero no puede ser pues quitándole seguridad a los ciudadanos Pero además que cuando hay conflictos entre la empresa y un grupo ciudadano que no están de acuerdo con las prácticas o la manera como se desarrolla esta empresa, pues hay protestas y estos policías que son pagados por la minera son los que reprimen usando a veces abusivamente la fuerza. Ese es el gran problema que todavía cargamos hace muchísimo tiempo en nuestro país. Doctora Marisa Quispe, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y habernos contado de este hecho tan importante que esperamos pueda eh, resolverse dentro de poco. Muy amable, ¿ah? ¿eh? Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Amable Maritza Quispe. Entonces, abogada del área de litigio constitucional y por los indígenas, de líderes, le ha conversado con nosotros. Carlitos ¿qué hago? Voy a contar un ratito. En este momento ya el Papa a, está en el avión, eh, en el grupo aéreo número 8 y ha subido al avión. El avión todavía no ha despegado, pero estamos eh, en un ratito seguramente esperando ya, porque evidentemente cuando uno viaja y ya nos toca, por lo menos a mí, viajar muy seguido, por básicamente de trabajo, eh, a veces porque ya el aeropuerto queda chico, entonces optan por el grupo aéreo número 8 que tiene mayor libertad, entonces le van a dar todas las facilidades para seguramente no hacer todas las largas colas que tienen que hacer los aviones para salir y despegar a propósito de que el aeropuerto ya no tiene las características o condiciones necesarias para la cantidad de vuelos que hay en nuestro país en este momento están ya disponiéndose todo para que pueda el eh, vuelo eh, empezar ¿no? y dirigirse a Puerto Maldonado, cuando ya esté, esté en curso, les avisamos en un ratito vamos a una pausa, regresamos a un instante, estamos aquí en lo derecho Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melisa Alfaro Méndez Una joven de 23 años que falleció uh, por un sobrebomba enviado por el estado de nuestro país a cargo de...